Un programa en Radio Crash eh, dedicado al tecno y a los sonidos oscuros del underground rítmico que se emite todos los domingos de 9 a 11.

bastante variado, eh, tendremos cosas bastante ambientales y experimentales y daremos un repaso al sello semántica, un sello que lleve propiedad Ollevau por Esbreca, el productor de Madrid afincado en Berlín, y vamos no obstante a entamar con dos productores ingleses,

que ya pusimos aquí por separado, pero que tienen un EP que tenemos aquí en vinilo eh, que está en colaboración por, eh, fecho en colaboración por los dos se trata de Dash DJ Dash Jay y Cleric son dos de los productores más potentes que podemos atopar eh, ahora mismo en el techno más moderno

Y este P tiene cuatro temas. Vamos a poner el que abre el disco que se llama Los in Bermuda. <risa>

Pues aquí tenemos a Dax eh, G y Cleric, dos productores ingleses. Dax G ya está ya viviendo en Berlín y produce desde allí, desde hay Tiempo. Y Cleric, eh, bueno, son dos productores muy muy semejantes en cuanto a estilo y producen los dos en un techno muy potente, como podéis comprobar en este tema, que más o menos todos los que tienen.

Todos los que tienen en este IP sigue la misma la misma línea de estilo y pasamos ahora a otros ver eh, un proyecto de, que surge desde Berlín eh, llámense Sharing y son un poco vanguardia de la electrónica más underground eh, mezclen eh, música industrial con con un techno

muy oscuro, tiene una estética así también bastante extrema y lleven desde el 2014 eh, con con producciones en Akai y este que vamos a poner y un trabajo que tienen del 2015 que es una casete que se llama Psique Stress y vamos a poner el tema God the Sheesh.

For me, God is a disease.

tissue appears normal no tumors He appears to have no structural brain disease

Pues estos eran Sarin de Berlín y seguimos con Siente también esta línea eh, de industrial, tecno y sonidos muy oscuros tratase de Face Fatal Face Fatal y un, un chaval que se llama Hayden Payne que al parecer ya de Nueva York pero que como ya hay una constante trasladó a Berlín y

y desde allí empezó la su carrera en la música electrónica. antes tocaba en bandes de post-punk y bueno, un poco esa influencia del post-punk la tiene en, en la su música y en, en el estilo este que desarrolla así muy oscuro y, y con estas atmósferes propias de, de los grupos estos del, del post-punk

Y bueno, graba en el sello que tienen Regis y James Raskin, un sello que se llama Yellow's God, y en un EP que tenemos aquí vamos a poner el tema eh, casi más techno que se llama Steel.

Face Fatal, eh, alguien que no se prodiga mucho por, por el estado español, aunque tuvo en, en Barcelona y poco en el, en el Festival de Conjunto Vacío, el sello catalán, que, que ya sí un poco enfocado a este tipo de música, una música que la verdad aquí yo creo que iba, iba a encajar muy bien en el festival.

que se falla aquí en SISION, en Led. lo que pasa es que este festival tiene una política un poco extraña de marginar el techno y un poco como haciéndolo de menos y no considerarlo a la altura de la música que, que habitualmente programa cosa que no sé y difícilmente de entender pero que ya sí y que bueno, estos grupos que combinen un poco o esta gente que combina un poco el

la música industrial con la experimentación y el tecno yo creo que cabría muy bien pero parece ser que, que estamos todavía muy ñoñe de que llegue a pasar de que este tipo de, de productores eh, toquen en el, en el festival y seguimos en Berlín de, de la mano de un sevillano que

Tiene por Nomatu SNTS, SNTS que lleva un poco la, de lo más vanguardista del techno actual. Eh, estaba todo el mundo esperando por su nuevo disco, eh, que se llama The Lost Insight. Un disco que sacó nada más que en vinilo y en casete y el primer día ya, ya se agotó.

O sea que no hay posibilidad de, de conseguirlo y tampoco hay posibilidad de, de conseguir el, el, el formato digital, que bueno, no sé si con el tiempo lo sacará, pero de momento, de momento no. Eh, no obstante, vamos a presentarlo igual. Eh, vamos a poner un tema que sigue la línea, solo que la línea de estilística de los anteriores discos, eh, el anterior LP...

era del 2015, eh, que es un tecno muy elaborado, muy, con muchos capes, de, con mucha, eh, muchas influencias también de la música industrial, y bueno, yo creo que es bastante novedoso y tiene un, un sonido muy peculiar que ahora mismo no creo que tenga eh, pues ningún productor de, de tecno que, que se pueda escuchar actualmente.

Eh, el tema que vamos a poner se llama de grinding inside

era SNTS un sevillano que como digo eh, produce desde Berlín y que un poco la sensación del momento en esto de la escena techno más underground y que la verdad es que en, en este sentido lo, lo merezco porque, porque la, su música es bastante especial y, y no se parece a lo que

al techno que podéis escuchar por ahí eh, más al uso el, su nuevo lp tiene una portada también bastante impactante bueno el, ya lleva bastante impacta, impactante porque sale ahí a, a, a hacer los directos en capuchao con una máscara y unos lentilles azules

y la verdad que yo no sé cómo puede tocar en esas condiciones, pero la verdad que da un un espectáculo brutal y como digo la el, el, su disco, su último disco tiene una, una portada muy impactante de un, la cara de un guaje pálido, con una mano de adulto en su, en su mejilla eh, una mano ensangrentada, con sangre así seca que bueno, lleva bastante

Como digo, bastante impactante y bastante sorprendente. Y seguimos con otro peso pesado del techno berlinés, J. Rose, tecno que algunos definen como queer, porque ya sí, eh, medio mujer, medio hombre, no se sabe muy bien. El nomato de Rose lo saca además de Rose Elabi, que era un seudónimo que utilizaba el artista dadaista.

Francés Marcel de Camp, una de unas fotos que, que sacó Manrey y, y que salía el vestido de mujer. Y, y bueno, Rose, el productor techno, agarra eh, el nombre de allí. Tiene. Lleve el, yeah, el un productor techno, pero también tiene una faceta experimental y, y un poco. Bueno, también toca hasta aspectos de la música concreta también.

y muy versátil estilísticamente falando pero bueno aquí lo que nos interesa es la faceta techno y este EP que presentamos aquí el último EP y un EP de tres temas bastante centrados en lo que es el ritmo más 4x4

Se llama Arc Unknown y vamos a poner el, el tema que da el título al disco. Como digo, Arc Unknown, ahí va, Rose.

un productor productora que tiene un sonido espectacular y lo que pasa que bueno él ella pincha en directo y lo que pasa que a veces hasta que te mete un bombo puede pasar una hora entonces la verdad que y un poco complicado porque se debate entre los dos estilos el tecno y lo experimental y, y claro de

A veces no encaja bien en, de, en determinados sitios que son de un palo de otro pero bueno para terminar un poco con este recorrido del tecno berlin más vanguardista vamos a poner a uno eh, un americano pero que también está en berlín produciendo que se llama post scriptum eh, también está igual que rose eh,

de sus estaciones en directo y tuvo un LP muy muy reconocido por los amantes los amantes del techno berlinés en el año pasado y ahora acaba de sacar un EP eh, con el sello Infrastructure vamos a poner el el tema llamado Don't Believe

cuidadísima la de post scriptum que si veis en alguna foto de él, de las de, de los directos que hace podéis ver la, la cantidad de aparataje que lleva lleva una mesa de, de estudio enorme eh, varios sintetizadores eh, controladores bueno exagerado yo no sé cómo puede meter ese equipo en, en, el, en el avión para ir de un lado a otro

esto de los directos y algo que nos preguntábamos ayer viendo a Axiom en el Lana que estaba haciendo hicieron hicieron un directo presentando su último disco que hasta qué punto realmente los directos que podemos ver en productores de techno son directos de verdad o se y un poco llevarlo todo preparado dar al play y luego controlar cuatro parámetros de efectos con la mesuca y, y pista

Y bueno, y algo que como a veces es imposible de saber, porque realmente tienes que estar dentro de lo que faen ellos y verlo, o sea, estar muy cerca de ellos para verlo, que cosa que no ocurre en, en las fiestas de Tecno, pues siempre queda un poco la duda. Aunque bueno, de cualquier forma la valía de Exium como, como productores Tecno está o sea, fuera de cualquier duda.

y realmente eh, sonaron muy bien y, y hicieron una sesión muy buena un poco corta pero muy buena y bueno eh, cambiamos un poquitín ahora de, de localización geográfica vamos a ir hasta la antigua unión soviética con una recopilación que sacó opal tapes ya hay unos meses

que recopila pues bastantes productores underground en una casete, eh, bastantes productores de la antigua Unión Soviética, de, creo que, que hay alguno de Ucrania y, y de Rusia, y de entre todos a mí me llama la atención un proyecto que se llama Bugwalda, más que nada por el sonido, que es un poco diferente, y el tema que sale aquí se llama Nash Creptal,

eran Bugualda de un grupo de la antigua Unión Soviética y un grupo creo que es un dúo no lo sé exactamente porque realmente encontrar información de productores de Rusia es bastante difícil porque escriben en, en ruso y la verdad que no yo por lo menos no me entero de nada eh, lo cierto es que en el,

Rusia ahora hay una, un auge de, de la música electrónica tanto del techno como de otro tipo de músicas más industriales y más experimentales pero bueno también el fenómeno rave está llegando ahí a, a unos niveles que dicen cuenten que llegó como aquí en los años 90 vamos en el resto de Europa en los años 90

con fiestas de raves de, de varios días seguidos con mogollón de DJs y con mogollón de peña lo, el, lo cierto es que bueno cada vez hay más productores de aquella zona y un ejemplo de, de, de esto es eh, un chaval que se llama se a llamar Pac Tecno que ya tiene varios EPs en el mercado y que este que vamos a poner y el último que sacó

y en un tema que se llama algo así como octubre <tose>

cortín de battecno un productor ruso que además un tema eh, muy ambiental y que nos sirve un poco para meternos en ese terreno con de la mano de orfan schwarz un dúo belga que mezcla también eh, música ambient con bueno ambient oscuro con

con cosas experimentales y un poco de tecno también eh, con bajas revoluciones y son eh, un dúo bastante aclamado últimamente el tema que vamos a poner aquí está en, está en su último EP llamado eh, The Rise of the Liquid Alternatives y se llama Forneus Orphan Swords

este y el sonido de los orfan swords eh, el dúo belga que hay unos temas bastante largos como podéis estar comprobando y que bueno y un poco también una sensación del momento ahora en la electrónica underground europea y vamos a hacer ahora un repasín eh, del sello semántica un sello que, eh,

Está comandado por Sbreka, el productor madrileño, que tiene un sonido también muy, muy europeo, muy al estilo de los productores suecos de Noder Electronics, un tecno hipnótico y muy basado en el, en el loop y en, el, en las, a las atmósferas ambientales y que, bueno, está teniendo bastante...

aceptación eh, últimamente y... vamos a empezar precisamente con una figura clave de este estilo se trata de Sio de Or Sio de Or pues y una señora porque eh, una señora que además fuma en, en pipa o en una, una, un tipo de boquilla como en los años 20 y...

una imagen así muy, muy de aquella época pero bueno, ya como digo, hay una señora que además sufre de fatigas precisamente tuvo que, que suspender eh, toda la gira que tenía prevista para pa este invierno porque estaba bastante cansadina la probe y nosotros pudimos verla en, en el festival en el paralel festival y la verdad que hay un personaje un poco peculiar

porque tuvo a comienzos del festival de, de la actuación, tuvo cerca de un cuarto de hora mirando a ver por qué no tenía graves en el sonido y que tenía el botón de la mesa de, de cortes de graves en la mesa de mezcles, tenía un botón de corte de graves y, y lo tenía dado y no se, no se había dado cuenta. Pero bueno, de cualquier manera, hay una figura clave en este estilo porque fue de los primeros que empezó con este techno hipnótico y atmosférico

y la verdad que los temas que tienen eh, son muy prestosos y, y las sesiones que Fai también eh, consigue dar una atmósfera eh, eh, que te mete dentro muy oscura y muy hipnótica y bueno, en este tema que tenemos aquí un tema que viene en un EP de remixes sacado por semántica eh, se llama Tomorrow Was Yesterday y el

que falla el remix precisamente y es Breca, el dueño de semántica.

es un remix bastante extraño de que falles breca del tema este de deseo de or Tomorrow was yesterday yo de or que empezó en munich en el 2001 y que debutó eh, con un disco en el 2004 y tiene eh, 13 EPs creo y 22 lps

Y bueno, y una figura, como digo, bastante importante en este techno atmosférico de... que se lleva tanto en Europa. Semántica empezó en 2005 y tiene bastante conexión con. Bueno, tiene un mogollón de productores de todo tipo, eh, de... tanto de, de Alemania como de otras partes de, del mundo.

Eh, yo siento como puede ser eh, Jonas Copo, developer, y luego también tiene a Cronin y Barg y este que Abdullah Rasim, que vamos a poner ahora, que grabó en una recopilación que sacó Semántica hace poco un tema dedicado a la capital guipuzcoana, Donostia.

Quitaba este tema de adular racín para semántica eh, dedicado a donosti y otro que también graba para semántica como decía antes y el otro fundador de another electronics eh, bar otro que se debate entre el, el techno más experimental y, y cosas más ambient y más, más

incluso Dark Ambien también y... y es famoso este Paisano también por los, esos directos que también lleva una cantidad de, de cacharros bastante impresionantes, aunque sobre todo se basa en en la Electron Octat Track y el sampler este sueco de la marca sueca que utiliza toda esta peña

y que un poco da también forma a su sonido y como decía este bar tiene un tema bueno tiene varios creo que dos eps en, en semántica y este tema salió en, en una recopilación últimamente del seiyu y se llama face forever inside bar

En semántica que como podíais escuchar aquí al final graba los los temas en completo directo y no suele hacer así no suele grabar por pistas graba, o sea no suele grabar pistas sobre pistas sino que lo graba toda la vez con los cacharros que utiliza y

Seguimos en semántica y vamos con precisamente con Esbreca, el, el madrileño eh, jefe y propietario de este sello, con un tema que se llama Sleepless y que está remezclado por Voices from the Lake, que es un dúo italiano también muy importante en.

en el techno este más hipnótico y más atmosférico. Bohes from the Lake son Donato Dossi y Nil y lo mismo faen así cosas más ambient o completamente ambient y temas más techno pero siempre una vena hipnótica y

que es un poco, eh, yo creo que son los que más influyeron en todo este estilo en, de la gente de Noddle Electronics, que un poco fueron los que, los que están poniendo este estilo en, más, más en boga hoy en día en Europa. Pues nada, ahí va Sleepless en el remix de Broices, Voices from the Lake.

el remix este de Voices eh, from the Lake del tema de Sbreca Sleepless eh, como decía Voices from the Lake son Neil y Donato Dossi Donato Dossi es un peso pesado del techno ya desde hace años eh, sin embargo él eh, decidió eh, no salir del circuito más estrictamente underground y

poco es el este el, el productor que más influyó en el estilo este de tecno hipnótico eh, repetitivo pero no aburrido porque te mete en una atmósfera que te envuelve y bueno vamos a poner un, una canción de de un ep que se llama squadra cuadra que no está con

Este IP no, no salió con semántica, pero bueno, y un poco eh, representativo del estilo de Donato Dossi. Y el tema que va a sonar se llama 49 9.

era Donato Dossi con su inconfundible estilo y ya para ir terminando porque se nos acaba el tiempo vamos a cambiar radicalmente del tecno inótico este de semántica records el sello de esbreca vamos a pasar un poco a la patada en la boca de close un dúo escocés de tecno muy

muy bestia, bueno, bestia no es la palabra lo mismo te meten en un laberinto de ruido que te hacen cosas más normalinas pero bueno la verdad que son bastante originales y especiales y con un sonido muy propio eh, tienen ya un montón de discos y este tema que vamos a poner sale en una recopilación de

de grupos de Glasgow una recuperación de Soma y se llama Duke Street Fleet

este dúo escocés close nos despedimos hasta el domingo que bien aquí nos deseamos una feliz semana en sexta trónica el programa que como hoy todos los domingos de 9 a 11 se emite en radio crash dedicado al tecno y a los sonidos oscuros del underground rítmico hasta el próximo domingo